Emanuel, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Pari Cucharini, te saludan. ¿Qué tal? Buen día, buen día, Sebastián. Bueno, gracias por atendernos, Emanuel. ¿Cómo estuvo ese partido ayer? ¿Te tocó hacer un gol? ¿Un partido importante? Sí, un partido complicado, difícil. Bueno, como todo a finales, porque obviamente que nadie las quiere perder. Creo que, bueno, ya no habíamos enfrentado, como bien decían, en dos oportunidades, en la final de la liguilla. Pero, nada, este fue un partido totalmente aparte, diferente, y creo que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 El objetivo eh, primero, principal era ingresar al Provincial, porque nos había tocado quedar afuera con Macachín, eh, que fue el año pasado, y ese era el primer objetivo. Eh, creo que bueno se logró, y una vez que se logra el primer objetivo, ya después te encuentras con, con, te con una final de una liguilla con Pampero, eh, que la pudimos sacar adelante, y bueno, nada, obviamente que ahora es tratar de, de seguir, eh, con, esta, con este buen momento como para tratar de, de ganar la zona sur. Emanuel, eh, cuando empezó el año eh, daba la impresión de que Pampero eh, sacaba como diferencia por sobre el resto, ¿no? sobre todo por los jugadores que había incorporado y demás, eh, daba la impresión de que sacaba una, o que podía llegar a sacar una diferencia sobre el resto. Sin embargo, Independiente eh, lo emparejó durante todo el campeonato y, y bueno logra eh, esto, ¿no? una paridad importante en la final, incluso ganarle la final de la liguilla, como decías recién. Sí, obviamente que Pampero lo viene haciendo hace dos años a esto de, de traer jugadores y ser el favorito de la Liga. Pero bueno, creo que nosotros igual tuvimos un, un muy buen torneo en lo que fue eh, el, el, el primer campeonato porque quedamos solamente a dos puntos y, y bueno, nada, se nos escapó por poco por, por ahí perdimos puntos en canchas que por ahí no lo teníamos que perder. Pero bueno, después creo que nos, nos asentamos mejor en lo que es la, la, estas liguilla que se hizo, ¿no es cierto?, el segundo campeonato, y, y bueno, se lo, pudimos, se lo pudimos ganar, y, y entonces obviamente que ahora nos da, nos da ese empujón como para seguir adelante, para, para enfrentar lo que viene y tratar de, de ganarle nuevamente ahora de local, ¿no es cierto? Emanuel, eh, eh, se conocen mucho, lo, lo, digo, están jugando muy seguido, esto que es, es una ventaja para el jugador, es una desventaja, ¿cómo, cómo encaran los partidos a partir de esto? Y por, por momentos puede ser una ventaja y por momentos es una desventaja. Uh -huh. Convengamos que sí, hace ya tres partidos que nos venimos enfrentando, ya más o menos sabemos eh, las ideas de juego que tiene cada equipo, sabemos las, los desequilibrios que puede llegar a tener cada equipo. Eh, entonces, como te decía, puede ser una ventaja en ese caso, pero una desventaja porque también te conocen, uh -huh. ya sabes, son, a Independiente ya saben cómo jugarle, eh, saben dónde nos hacemos fuertes nosotros. Entonces esas cosas por ahí te, te juegan en contra. Pero, pero bueno, nada, el campeonato se dio así, eh, se modificó y, y bueno, nada. Nos tocó eh, Pampero llegar, llegar a la, también a la final de la Liguilla. Y bueno, son así los partidos y el campeonato se, como te digo, se armó así, así que es, es cuestión de, de, de, de tratar de nosotros como equipo sentarnos bien y hacer lo mejor posible para que ellos no nos lastimen y poder lastimar a nosotros. Eh, ¿cómo estuvo tu año en lo personal? En lo personal tuve un buen año, que era, he hecho, me ha tocado convertir, me ha tocado eh, estar bien físicamente, cosa que por ahí no me venía tocando otros años porque convengamos que yo ahora retorné otra vez a Independiente y estaba jugando por ahí en la reguera, entonces por ahí se me complicaba el tema del entrenamiento y demás pero este año me, me, me encuentro bien físicamente y por suerte haciendo goles que es, es muy importante un delantero uh -huh. eh, Bueno, todos los equipos ya se empiezan a reforzar, eh, pensando en el provincial algunos, otros en el federal. Eh, ¿Te ha llegado alguna oferta, alguna posibilidad de, de, de, de cambiar de club, de ir para otro lado? mira hasta el momento ninguna, así que por ahora estamos, estamos tranquilos acá y, y si hay un llamado lo tendría que analizar muy bien eh, porque convengamos que acá, acá estoy cómodo y y por suerte se ha, se ha armado, se ha armado, o sea, es un, un grupo que venimos hace años jugando juntos, uh -huh. pero en los momentos años se ha desarmado y demás, pero más o menos la base siempre está, entonces estoy estoy cómodo, estoy tranquilo acá, eh, así que lo tendré que analizar muy bien. ¿Vos saliste del Bois? Eh, no, no, en realidad no, yo salgo de Belgrano. Ah. Yo, mi hermano, mi hermano sí salió del Bois, por ahí se confunden ahí un poco la, los tantos. Eh, yo salgo de, de Belgrano en realidad, yo después... Claro. Eh, antes de venirme al sur, jugué en Belgrano, después bueno, estuve un año en Sarmento y ya después me vine para, para el sur. Bueno, pero me imagino que seguís igual todo lo que pasa por la zona, por la zona norte. Sí, de, sí, sí, estamos al tanto de todo. Eh, la definición sí, esta sí, que sí. hubo entre Old Boys y Rivera, bueno, y todo el tema que hay ahora con el Deportivo Rivera, oh, no sé sí, cómo, cómo, lo ves, cómo, cómo lo ve como jugador, digamos, como integrante del, sí, del fútbol la papel. Verdad, la verdad que, a ver, convengamos que Old Boys eh, es un equipo que siempre da pelea. Yo lo que veo, yo la verdad que no te puedo hablar de lo que fue el partido de claro, sí. ellos, porque no lo vi, pero o, obviamente por los rumores. Pero en el tema de Rivera, a ver, Olbois hizo bien las cosas porque ganó de local. Rivera cuando se enfrentaron de local ellos con Olbois, no le pudieron ganar. Entonces, eh, si ellos por ahí capaz hubieran hecho las cosas bien, tenían una segunda oportunidad que era, obviamente, el desempate, ¿sí? Pero bueno, como te digo, después todo lo que pasó, porque creo que ahora también dejaron la Liga... Eh, qué sé yo, la verdad que no, no, no, hablar de cosas así no no no, no sé si está bien o está mal, ellos, ellos sabrán. Está bien. Eh, bueno, ¿cómo te imaginas que va a estar la cancha el sábado, no? Pues van a ser locales recibiendo a Pampero, acá sí ya se define todo en el sur. La cancha va a ser una fiesta, porque comentamos que ya fue una fiesta este domingo, a Independiente recibe mucha gente, eh, estaba llena la cancha, y este domingo va a ser, va a ser también igual y creo que va a haber más gente todavía, porque bueno. Jugando nosotros de local, acompaña mucho a la gente, sí, sí. Muy bien, bueno, va a ser un, un lindo partido, ¿eh? una linda definición entre dos equipos que vienen haciendo las cosas muy bien en la zona sur, como es Pampero y, y el equipo independiente. emma eh, muchas gracias por atendernos estos minutos, eh, te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor para la definición del sábado. Bueno, muchas gracias, abrazos. Gracias, hasta luego. Emanuel Martini, eh, gran jugador Emanuel Martini, eh. de los que marcan diferencias siempre para Independiente de Jacinto Arauz. Es cierto que hace muchos años ya que está jugando allá, sí. eh, en la zona sur y en, en el equipo de Malán. Eh, así así que, que, bueno, que se define el sábado. El sábado, el, el, obviamente por las elecciones del domingo. El que gane de los dos juega la finalísima con, con All Boys. Está bien.